y que lo va a tener que resolver en sí la justicia. Realmente qué es lo que hubo, ¿no? Porque acá lo que estamos viendo eh, es eh, es el inicio de un proceso judicial. O sea, Está claro. O sea, solo eh, que eh, quiero diferenciar vos... son sí. Eh, sí. como vos este sos especialista en geopolítica, me interesa preguntarte, bueno, les recuerdo aquellos que nos siguen José María Damski, autor del pivote antártico, lo hemos presentado aquí en la emisora eh, ¿Cómo observás junto a esto el discurso de los acontecimientos oficiales en relación al Atlántico Sur? Tomando en cuenta la trascendencia que va cobrando la Antártida tomando en cuenta la importancia que tienen los recursos argentinos en el sur de nuestro territorio ¿Cómo observás posicionado al gobierno y si observás que hay diferencias con la gestión anterior? Mirá Eh, yo te reitero, el gobierno viene con muchos problemas que eh, recién ahora están empezando, digamos, hasta ahora el conflicto con los acreedores, el FMI. Eh, sin embargo, es muy importante el FONDEF que que, que el, el ministro Rossi había impulsado, porque eso revitalizaría... Eh, entre otras cosas, va a ser una de las consecuencias va a ser la presencia en el Atlántico Sur. No nos tenemos que olvidar eh, lo que mencioné que la plataforma submarina del eh, del mar argentino es una de las más extensas del mundo. Es más importante que la del Golfo de México y sabemos la extracción de petróleo que se realiza en el Golfo de México. Fíjate que en la década del 70 sí. se hablaba de que Argentina iba a ser uno de los principales productores de petróleo del mundo y después de malvinas después del conflicto en el atlántico sur eh, se desmintió eh, se puso en un segundo orden no obstante eh, las empresas que están o unas de las empresas que están explotando el atlántico sur tienen relación con gel no son de son de origen británico no entonces digamos eh, es un un sector que es clave para la energía. La plataforma submarina hace que sea más fácil extraer el petróleo o la posibilidad de extracción del petróleo. Y generalmente eh, se tiene... Hay, hay mayor sedimentos, ¿no? Eh, entonces, eso hace que, que sea todo un área estratégica. Quien la domina, la domina gran, gran Bretaña. Entonces, digamos, volviendo otra vez al tema de la de San Juan. Bueno, el submarino es eh, un, un arma, un sistema de armas eh, estratégico. Hoy los submarinos son, eh, digamos, la principal arma estratégica que tiene eh, una nación, ¿no? Entonces, si nosotros lo vinculamos con eh, lo que sucedió, con los conflictos que tenemos, y bueno, da para pensar, sobre todo cuando el principal geopolítico de, de Putin, Alexander Dubin, Eh, cuando una de las veces que estuvo en argentina en el 2018 él dijo eh, que le, era una situación parecida a eh, el hundimiento del submarino ruso allá por el año 2000 no dando a entender que eh, los analistas eh, rusos consideraban que habían sido los norteamericanos que habían hundido al submarino entonces yo no quiero decir que hayan sido los británicos que por eh, hunieron al submarino eso se verá eh, seguramente creo que eh, a nadie le conviene no que, que se diga que fueron los británicos no pero habría que investigar eh, o, o, o la sociedad la comunidad tendría que eh, forzar un poco no a este tipo de de, de, de investigación no porque en definitiva digamos el, el, el, el, el, el No hay que olvidarse que el Mar del Norte, donde tiene las principales extracciones de petróleo, Gran Bretaña, se está acabando, ¿no? Entonces va a depender de las extracciones de Atlántico Sur, ¿no? Eh, y a posterior va a ser la Antártida, porque la Antártida, tarde o temprano, eh, se va a empezar a explotar los recursos energéticos, los minerales, etcétera, todos los recursos, que el agua dulce, ¿no? Eh, en ese marco es decisivo tener una política de defensa soberana muy clara y tener un personal, tanto militar como de inteligencia, enlazados con una formación adecuada, ¿eh? con una formación nacional, genuina y profunda. Eh, falta bastante por realizar en esa dirección. Eso es fundamental lo que le decís, eh, Gabriel, es fundamental porque... Eh, no hay que olvidarse que una persona realiza un análisis de acuerdo al perfil eh, formativo que tenga. Entonces, eh si ya uno tiene cierta... Eh, si un analista eh, es proclive a un cierto perfil internacional, y bueno, ese sesgo lo va a llevar a, a, a concluir en análisis eh, que capaz no sean los más beneficiosos para... Eh, para nuestros intereses nacionales, entonces es, es fundamental. Aparte hay otro tema, eh, un analista eh, o en cualquier ámbito del Estado no se pueden ocupar como cargos políticos aquellos sectores que son netamente de carrera, no porque si no se termina eh, cayendo en, en grandes errores y en este caso son errores estratégicos porque en definitiva la construcción del escenario que le deberían mostrar al presidente depende del AFI, no eh, le va a mostrar eh, eh, eh, escenarios erróneos en escenarios presentes o escenarios futuros ¿no? entonces es, es vital es vital eh, poder tener especialistas formados adecuadamente no y principalmente en, mi, en, en, en de mi perspectiva, nuestro norte, ¿no?, como sistema de defensa, es el de la acumulación de poder para el, el Estado Nacional, o sea, acumulación de poder en el sentido de que siempre se tiene que ver los intereses en función al poder que puede el Estado Nacional obtener y de esa forma así re redistribuirlo dentro de la sociedad, dentro de la comunidad, ¿no? Eh, entonces... Si, si no hay esa esa formación que tiene que venir ya desde su seno, desde las bases, bueno, vamos a tener eh, grandes problemas, inclusive eh, desviándose de, de, de la legalidad. José María Adamski, especialista en temas de defensa y geopolítica, te agradezco muchísimo esta comunicación con La Gráfica. Te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Para otro, para vos, Gabriel. Hasta luego. Gracias. Entonces, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia AFI, Cristina Cabaneo, presentó ante la Fiscalía Federal número 2 de Mar del Plata una denuncia contra Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani por espionaje ilegal a familiares de los 44 submarinistas fallecidos por el hundimiento del ARA San Juan. Luis Talia Pietra, padre de uno de los tripulantes, confirmó en Radio Gráfica que las familias se constituirán como querellantes este material está en ww.radiográfica.org.ar ahora mismo levantamos la cortina violín que suena lo lejos al son y unachascarera con el viento suena tristes o unamento del cal cultural ay, ay, ay. varias denuncias que nos hacen llegar por un lado eduardo nos cuenta que eh, Cablevisión está aumentando los precios del servicio, más allá de la determinación gubernamental de prohibir esos aumentos, que están llegando con incrementas las las boletas de Cablevisión. En algunos casos esto es especialmente complicado, porque como sabemos se puede entregar el CBU y toman directamente el retiro de, de la cuenta del usuario, es decir hay una suerte de saqueo oficializado allí, porque no obedece, Cablevisión, la disposición del Gobierno Nacional. Eh, hay más, aquí Gonzalo Aliegro, en otra perspectiva, nos señala que el Gobierno porteño intervino la cooperadora de la Escuela Álvarez Tomás con un servicio de comedor autogestionado que muestra mejor calidad en los alimentos que entrega, pileta propia, talleres extracurriculares... La cooperadora de la Escuela de Agronomía muestra logros por los que ahora denuncian está siendo intervenida. Desde el Ministerio de Educación porteño explican que la intervención es por incumplimiento de las normas contables. La escuela lo niega y asegura que pudo responder a todas las objeciones de la auditoría. Eh, la denuncia de los padres es vienen por nuestros fondos. Gracias Hernán Vázquez que sigue insistiendo, inclusive reitera chistes, me, me alegra, bueno, la insistencia, eh, lo que es eh, insistencia, continuidad, eh, logra su fruto finalmente, y dice, cuando llamás a Televisión te dicen que te lo devuelven después, porque el decreto salió cuando estaba cerrada la facturación, y entonces uno puede decir, sí, seguro, seguro que es así, gracias Gavino Sur, Estela López, Hugo Fernández y Eduardo Nicolás Canosa, Gonzalo Aliegro, Hernán Vázquez, Julio Ruiz, Aldo García, sigue ¿sí? llegando los saludos. Les agradezco a todos, ¿eh? tanta tanta cercanía. Eh, sobre todo, además, que realmente me, me cuesta mucho vincularme a través de eh, esta versión de, del muro que han puesto los amigos de Facebook. Eh, Walter Rabioso, Tincho Bravo, Solán Sus, Daniel Craves. Eh, a ver, a ver. Dice, me olvidé de preguntar, ¿qué autores o textos recomienda? Es para, seguramente, dice Aldo García, para nuestro amigo José María damski Bien, atentí que el pensamiento nacional ofrece todas las variantes en esa opción. Nos vamos por los autores clásicos y no nos vamos a equivocar. Gracias a los amigos que eh, nos acompañan a diario. Antes aquí ingresa Faustino Velasco para decir, clase en las plazas y la movilización de los pupitres el pizarrón y los materiales y la gente que circula y el baño y el agua, se pregunta Paustino, gracias eh, gracias a la Federación Gráfica bonaerense la Corriente Federal de Trabajadores y nuestros amigos de la Unión de Músicos Independientes Ediciones Al Arco Primera Editorial Argentina e Independiente de Literatura Deportiva del País www.edicionesalarco.com.ar ¿Por qué no usas acá? Voy despacio, voy acá nomás Me quita el aire No hace falta, son años Se me a el pelo